Vamos a entrar al Top 7 del día de hoy. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. El subte se queda sin subsidios. El gobierno nacional no lo incluyó en su presupuesto del año que viene, como había anunciado al realizar el trasplazo a la ciudad. El gobierno porteño tampoco prevé partidas para su funcionamiento porque rechaza el traspaso. Ya zumban 21 los colegios tomados. Estudiantes secundarios de escuelas porteñas extendieron la medida en rechazo de una reforma curricular impulsada por el gobierno de la ciudad. Se prevé que cuatro instituciones más se sumen a la protesta. Gendarmes en el Mitre y el Sarmiento. Randazzo anunció que a partir de hoy pondrán 400 gendarmes en las principales estaciones de trenes. Además aseguró que mandarán más policías de la federal a Constitución Retiro y 11. El gobierno presentó el presupuesto para el año 2003. El proyecto prevé un crecimiento del 4,4%, una inflación anual del 10,8% y un dólar estimado en 5,10%. La presentación fue en diputados y estuvo a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Argentina no pudo con Brasil. Sabela planteó un esquema con mucha marca y cuidaba el 1 a 1 en Goiania, Pero en el final del sábado hizo un infantil penal y Neymar sentenció la historia. La revancha será en Chaco el próximo 3 de octubre. Entró en circulación el billete de 100 pesos que lleva el rostro de Eva Perón. Lo anunció el Banco Central. También salieron casi 5 millones de monedas de 2 pesos que conmemoran los 30 años de la guerra de Malvinas. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizan distintos actos en reclamo de la aparición con vida de Jorge Julio López, testigo en el juicio que condenó a Miguel Echecolás. Se cumplen 6 años de la desaparición de López. ¿Cuántas noticias mientras no estuvo este hermoso equipo de You know? Vamos a entrarle de lleno... Que no estuvo al aire. Que no estuvo, no estuvo al, al, aire? al aire. No estuvimos. Est estar estamos, estamos cada uno en su casa, cada uno en su vida particular, ¿no? no? Subte sí. sin subsidio, ni de nación, ni de ciudad. ¿Eh? El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, eh, afirmó que al igual que el gobierno nacional, el ejecutivo de la ciudad no prevé destinar fondos para los subtes en 2013 por lo que sin subsidio la tarifa del boleto podría volver a aumentar. Según lo que estuve escuchando, estuve leyendo algunas cosas, parece que lo quieren mandar a unos 5 mangos el boleto del subte, parece una locura. Eh, está en, en tratativas, digamos. O sea, el tema es que este año se, se subió a 2.50 porque... El, el, hoy de, está a 2.50 hoy el Hoy está a 2.50 el subte, porque del 100% de fondos que destinaba el gobierno nacional en subsidios, pasó a destinar solamente el 50% por... Eh, esta acta de acuerdo de transferencia del subte que firmaron en enero, de que ciudad. después nunca firmaron, claro. si sí firmaron, no, no, no sirve, si sí sirve. Hoy no sabemos de quién es el subte, quién lo maneja. ¿no? Eh, de, de nadie, está ahí. de nadie. Está ahí la... eh, Metrovías, por, lo, por el momento Metrovías sabemos que, que lo está manejando. Ok, por lo menos recibe no ganancia. Más. Por lo menos recibe ganancia. No sé si recibe ganancia. Está bien, pero, sí? pero corresponde a Nación subsidios. o. Recibe subsidios. Ganancia no sé. ¿Corresponde a Nación o al gobierno de la ciudad? y ahí está la disyuntiva, Por esa eso, es la pregunta no sabemos, eso está en el medio en el Nació, Nación dice, nosotros firmamos un acta acuerdo con Ciudad para que se haga cargo Ciudad dice, pero el acta acuerdo decía que tenían que pasar todas estas cosas que no pasaron que, claro. pero no sabemos muy bien, entonces nosotros no nos hacemos cargo y Nación dice, bueno, pero háganse cargo ustedes porque ya firmaron. firmaron según fuentes oficiales, el rabino, Rabbi Giancarlo dice que Macri lo hizo firmar un papelucho y aparentemente lo tiene y ahora, y ahora es el nuevo dueño de la Sí, sí. El... <risa> dicen <risa> Bueno. Pero bueno, en definitiva lo que pasó es que, como decíamos, en el acta acuerdo que firmaron El gobierno se comprometió, nacional, se comprometió a poner el 50% del subsidio durante todo 2012 Ajá. Que ya lo retiraron la plata, porque te acordás que la plata estaba en el banco y La que plata no la... estaba en el banco y no la retiraban Y entonces Metrovías decía que estaba en déficit, que no podía pagar los sueldos y no sé cuántas cosas más Hasta que un, una orden judicial le pidió al, al, Estado, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que saque esa plata de la cuenta del Banco Nación y se la dé a Metrovías para que pueda volver a circular los trenes que estaban en, fuera de servicio por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa ahora es que el gobierno nacional presentó en diputados el presupuesto 2013, uh -huh. en el cual no hay una partida presupuestaria destinada a subsidios al servicio de subterráneos. Por, lo, por otro lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto 2013, en el, en el cual tampoco hay una partida presupuestaria para subsidios al, al subterráneo. Hello. Pará, el, o sea, ninguno de los dos presentaron... El gobierno nacional dice, nosotros el acta acuerdo que firmamos fue durante un año desde hasta fin de 2012, vamos a seguir aportando el 50% y después es todo de la ciudad. Igual, el... igual eso no es hacerle el caldo gordo a, al macrismo o al pro, o si o estaremos mirando viendo de afuera un lindo acuerdo como el pacto de Olivos que, que se daba la mano en los opuestos. <risa> es otra buena opción. <risa> Vaya uno a saber. Me, me, me da la impresión porque así de esta manera nadie paga el costo político que de aumentar el subte, de aumentar se el se aumenta subte y, y, y, de aumenta. el, y que sea 100% privado, que no sea interés público, o sea el medio de transporte que sea el subte como de interés público. E interés público quiere decir, si vos subsidiás es porque a vos realmente el, el Estado se preocupa para que la gente viaje eh, rápido y barato. No, no Igual para los bueno, trenes, o sea, lo que es el subterráneo en sí, los activos del subte, es del Estado. Son el, del Estado. Exactamente, sí. lo que está es licitada la, la, la concesión. La concesión bueno, para si, si, si, la partida. Pero servicio. si vos sos un trabajador que te viajaste, te manejas todos los días con subte y a vos te aumentan a 5 pesos el... En definitiva... Te, te aumentan el doble, me en, parece que... En Como de... que el Estado se desliga. Eh, en de... definitiva, en algún punto, igualmente, si sale un subsidio del Estado, es, es una derogación indirecta tuya, porque vos estás pagando impuestos, esos impuestos van al Estado, el, el Estado subsidia el subte. No, pero incluso... Es lo mismo. Yo te digo, la misma teoría es la que se usa con aerolíneas. Es un servicio público que, que, o sea, que sirve para unir diferentes puntos del país. Esto sería exactamente lo mismo, Jodeme. pero en capital. Yo pensé que hacían torta frita, boludo. <ríe> Bueno. bueno, supuestamente entonces con esa, esa es la idea que dicen que se tendría que hacer cargo la ciudad y no nación, porque, eh, porque el Estado Nacional debería subsidiar el subte en Capital Federal y no subsidiar el colectivo en la capital de, en Córdoba o en Rosario. Sí, no, entonces... Ve, y porque la, la gran ah, cara no la, la, la... Ah, esto, esto ¿Cuántos viene... millones de personas viven en Buenos Aires y cuando vienen en Córdoba? ¿sí? En Rosario y en Córdoba viven cerca de 3 millones de personas no está mucha diferencia también la capital federal es la única ciudad en la que entra y sale como un montón de... Ver, el doble Ya, se eh, estima que viven 3 millones de personas Y entran y salen entre un 6 y 8 millones Sí, es la única ciudad que durante el día Duplica su cantidad de habitantes aproximadamente y bueno, entonces... Pasa de 3 a 6 millones Y después se vuelven a ir esos 3 millones Me están chicaneando Me están, están chicaneando tema... <risa> no, no, Y no, al no, final no, que no, no, cuestión, la no es, que cuestión, no, no, no, no, no es una cuestión de chicana. La cuestión es que esto viene de arrastre Del de sistema anterior a la reforma constitucional Anterior a la reforma del 94 La ciudad Era, no era autónoma, dependía, era el, el, el, la capital federal. Como capital federal dependía del Estado Nacional porque era capital federal. La gente en capital no votaba, el intendente lo ponía el, el presidente. Entonces la policía federal, eh, que era nacional porque es federal, se encargaba de la seguridad en capital. Los subtes, los colectivos, todo dependía del Estado Nacional. Ahora, al, al estar... Autónomamente independizada, por decirlo de algún claro. modo. Se independizó. Lo que pasa es que se si habían. Poco a poco supuestamente la... le tenían que pasar las. Lo pasa que pasa que ese favor era cuando eran oficialistas, ¿no? En la capital federal y. Sí, bueno, la capital y federal sí. nunca fue muy oficialista. Bueno, en el... la capital federal, cuando el gobierno era el Carlos Saúl, estaba De La Rúa. Después, cuando. El, el único momento, si querés, durante De La Rúa estuvo un poco Aníbal Ibarra, que se supone que eran del mismo partido, pero bueno. ponele. ponele. Y, pero después nunca, nunca fue de, del mismo signo que el gobierno nacional. Sí, bueno, se debe haber pensado de esa manera, me supongo. Me supongo. Me supongo. Me supongo. En definitiva, lo bueno, que pasó oh. es que no va a haber sub subsidio ni de nación ni de ciudad. Por lo tanto, se supone que eh, el precio del, del boleto pasaría de 2,50 a 3,90 aproximadamente. Que porque hipotecar... se supone que ese boleto, a veces el valor nominal del boleto real y que es el que le permite a la empresa explotar digo, y conseguir sus ganancias y mantener en ruedo el resto y, de, de y los activos. Y, y otra cosa más. Que lo cual, cual habría que cuando, volver a rever también. Cuando, no. lo, cuando los insumos se encarezcan y todo, como lo van a aumentar. Va a pasar se directamente se el, el Cuando haya paritarias y, y, y, y aumenten los sueldos, pasará. Qué bueno, los... viajaremos, va a salir más barato viajar en Remín que viajar en subte. <ríe> Después, bueno, va, va a seguir viendo la, la disyuntiva. de Por ejemplo, esto lo que va a hacer es que Haya muchos más colectivos repletos de gente porque el, el, el colectivo, el, los que entran de provincia a capital, van a seguir estando subsidiados con la SUBE. Entonces, vos vas a viajar el mismo, el mismo trayecto que el, que el SUB te lo hace por 4,90, el colectivo lo vas a hacer por 1,20. Yo yo Entonces... que, que, <risa> quiero hacer la campaña que vengan los 0,50 a Capital Federal. Eh, ya está, ya lo solucionamos. O sea, traemos todos esos coches y tumberos que están por ahí. Vos nunca fuiste a la Ferrer, ¿no? <risa> Conozco el 50. 50 Claro, o sea, vendría a ser como un auto, es parecido a un auto, <risa> tiene motores Pero sin, sin puertas. Pero, <risa> sin puertas o con una no puertas. Formas raras, formas extrañas de coches. Es como una especie de lo que alguna vez fue un remis. Claro, y, y vidrio <risa> negro, vidrio, <risa> negro, vidrio <risa> negro. Ah, vidrio tienen. La... No, no, sí. pero no en las puertas. No, no, claro, pero no. Entrás y no sabes cómo salís salís Embarazado, ¿cómo salir? <risa> Vestido. Como, ¿Viste los Bondi, los primeros Bondi que entraban cinco o seis personas nada más? Bueno, así, bueno, así <risa> pero bueno, con alguien que está esperando con muchas ganas de darte. <risa> <adentro>. <risa> Al Capone. Al Capoli. Pero es barato, pero es barato. Bueno, pasemos a otro tema. Eh, se cumplieron seis años de la desaparición de Julio López. Eh, uh -huh. Seis el, años, loco. El es, martes pasado, el 18, ¿sí? se no, cumplieron no, finalmente. Eh, se cumplieron seis años de, de que fue desaparecido, o que fue secuestrado, digamos, Jorge Julio López, de, después de haber de, declarado en contra de el, eh, Miguel Echecolatz uh -huh. en, el, en un juicio que estaban llevándole a cabo en la ciudad de La Plata y eh, la verdad es que está en la causa en la nada misma, digamos. No sí, se sabe... A ver, eh, lo... supuestamente hay tres o cuatro cosas. Primero está el pedido de desaparición Sí, hay una recompensa por información o por uh -huh. par, por paradero uh -huh. eh, de Julio que creo que ya quedó de redes actualizadas. ¿vale? Sí. Lo había estado como sí. en mil pesos, una ¿no? cosa así. Eh, por otro lado... No más que no eran dólares, <risa> si no. Sí, eh, sí, no lo no, no, no, tenían que dar. Eh, por otro lado están... Hay comisiones de búsqueda. Sí. Que vaya uno a saber en realidad qué hacen. La revista porque... Barcelona hace... explica muy bien. Cada, <ríe> la, toda la sí, semana. Lo lo hacen, no, no. Sí, no, me parece que no lo hacen más ya. Sí, Eso. sí, lo siguen haciendo. ¿Lo haciendo? Ah, mirá. Eh... La verdad que es algo muy loco porque las, las comisiones esta, cada vez que digo, salen a la luz porque van a buscar algún lugar, lo hacen de una manera muy sosa. Sí, eh, sí. Como, bueno, ahora vamos todos a acabar a este campo de golf. Claro. Como si nadie se fuera a enterar, ¿viste? Vamos la semana que viene a acabar al campo de golf. Claro. <ríe> Nos claro. llegó una información de un paradero desconocido, de un 911 que alguien llamó. Es todo muy muy volátil claro. el, por su por el otro costado el gobierno nacional no hace mención al tema la verdad es que no. eh, justamente un poco la eh, el hijo de, de Julio López salió la semana pasada uh -huh. a, a hacer referencia a esto que le, le dolía mucho justamente que, uh -huh. que uh -huh. desde el estado nacional no no se hiciera mención claro lo abrazaron vale. lo abrazaron en la causa cuando cuando sí, fue a no salió esto, no y después no salió cuando desapareció lado. chau es como Listo. se dejó de hablar eh, Ahora no, sí desapareció. O sea, ¿sí? Hay, hay, ¿sí? Es la segunda desaparición todo? de Julio claro, López. Sí, la claro. primera física, y está que por ahí es la peor, si crees, es la desaparición de los medios. Ampliamos eh. un poquito. Eh, López era, bueno, albañil, que dio su testimonio, como dijo Fede, eh, ante el Tribunal Oral Federal de La Plata sobre su secuestro ocurrido en octubre de 1976 y que identificó a Chocolat como su torturador. ¿sí? Eso fue la, uh -huh. digamos, lo que ocurrió y de hace seis años, el martes pasado. Eh, es, es su desaparición física, ¿no? Es un la verdad que es un sí, locura. después de declarar eh, no se sé, no se sabe muy bien qué pasó. Eh, y no el, tenía el, custodia, hijo, el hijo Rubén López dice que, Ajá. que no saben qué, cómo fue que, que no, lo, no lo cuidaron y. Después de un testimonio de esa envergadura, ¿no? Mm, desapareció Al, Alguien se lo llevó No se sabe muy bien quién Lo que no se entiende es no hay sospechosos No hay, no hay nada no, no había nada, no hay nada. No, Es como no. que se, se, se, se fumó No está, diría. El... Claro, no está. Nuestra... Se fue. O pues lo que hay que hacer es como estamos haciendo nosotros y tendrían que hacer todos los medios. Eh, o sea, recordar esto y. En realidad, y hacer en realidad lo, en los esto, medios eh. tienen que hacerse cargo. Pero el Estado es el que se tiene que hacer cargo no, y buscar obvio. como tiene que buscar. O por sea, supuesto. Por supuesto. No, no puede ser que. Nosotros no podemos ser. Claro, que Julio López, o sea, no haya ni un sospechoso. No, no hay nadie, uh -huh. no, no hay ningún sospechoso Que le vayan a, a tomar testimonio Para decir, usted, ¿a ¿qué, qué, qué, qué sí, estaba, estaba haciendo, haciendo a, tal, de... a tal hora? Claro No hay, no hay y nada Y como tomando un poquito esto que decíamos recién eh, También podemos recordar que anteayer este sábado 22 Se cumplieron siete meses de la tragedia de once Y sigue sin sí. haber ni un solo procesado uh -huh. todavía Un récord Guinness, ¿no? siete meses, sin siete ni meses 51 muertos y ni un procesado Bueno, en Argentina no es Más récord Guinness Pero ni nosotros siquiera... Nos, nosotros tenemos la posibilidad de superarnos cada día más. No, obviamente, pero estamos hablando de una causa que tiene siete meses. Digo, sí, sí, aparte puede... es una causa en la que hay, hay unas cuantas responsabilidades que están como bastante claras, digamos. O sea, se supone que eh, es un servicio que tiene que estar controlado por el Estado Nacional... Por la Secretaría de Transporte y hay un montón de cosas de connivencia que se han probado entre eh, el ex secretario Jaime y los siriglianos, las dádivas para que viajara en avión, para que fuera, viniera. Pero bueno. Eh, y, y un montón de cosas que están ahí, sí, pero. Son manchas del propio gobierno que. que nadie, parece que nadie las quiere ver. Exactamente. Pero bueno, volviendo un poco hay... a lo de Julio López, esto que decía Fede, digo, son cosas que, que quedan, quedan manchadas y que nadie se preocupa ni siquiera en borrarlas. En el caso de, de Julio López, hace Seis años que, que viene pasando lo mismo, y más allá de estas dos o tres boludeces que, que hacen como medio para parchear la situación, o sea, nunca nadie hubo un testimonio público desde el, desde no. el gobierno para decir, che, eh, ¿qué onda con esto? O sea, no. Sí, se calla. Y... Hay, hay alguien que me contradiga igual, ¿eh? pero yo no recuerdo a la presidenta haber dicho algunas. No, la verdad, que no. No, no, Ni de ese ni de Luciana Arruga, digo, si quieres trayendo un poco sí, a, con no. tantas a otro desaparecido Nacionales, en democracia. No, bueno. No, no, a ver. ¿Al, al, Podría... principio, al principio sí me acuerdo que lo hicieron como una causa nacional y todo, pero después se fumó. Claro. Sí. Bueno, sí, de, se, pero, se pero fue... tampoco de, de, la vía ella, digo. No de sé la si... tragedia de Once, también. Ah, hablaron... Sí, sí, poco y nada. Cristina no. en su momento dijo que quieren 15 quince días las pericias y después... Silencio. Silencio estampa, como hubiera dicho. Son, son, son unos cuantos silencios que... Bueno, a, colar, que hace a colación nacional. de lo de de 11 lo se plantaron 51 árboles. ¿eh? Uh -huh. eh, sí, este sábado uh -huh. familiares y víctimas de, de, de bueno, las víctimas... Sí, sí. En una plaza, ah, en, en, Castelar. en Castelar, sí, en, en, en la plaza Cumelén, uh -huh. plantaron 51 árboles, uno por cada persona fallecida en el tren. 51 personas. Uh -huh. Bueno, eh, este ha sido la mesa de debate del día de hoy, ha pasado muchas noticias, nos quedan muchos temas por, por debatir, seguramente lo vamos a hacer en el, a lo largo del programa, vamos a hacer una pequeña tandita y ya venimos con más y uno.